Buen día, Dani. Buen día, gente. Todo Muchas gracias por el espacio. Habían intentado en otras oportunidades y en otras elecciones... ...presentar lista y habían sido muchas veces impugnada ...o, o eh, habían manifestado falta de avales... Eh, ...esta vez eh, la lista quedó firme y será parte de la interna... de el Frente de Todos el próximo 14 de septiembre. Sí, la verdad que con mucha alegría y una gran sorpresa. La elección es pasada como postulado para candidato intendente... ...la decisión política del partido fue que no hay interna y eh, como sagra seguro que estoy investigando tiene la particularidad que somos el único distrito gobernado por el frente todo por el peronismo y que permitió las internas uh -huh. así que como hice en una carta pública en su momento repudié cuando nos nos prohibieron la participación y bueno, planteé la decisión política del intendente en ese momento, hoy reconozco la pluralidad y la oportunidad que nos permitieron. Porque uh -huh. también es sano eh, hablar de que los partidos también tienen esta, esta particularidad que eligen si se puede participar o no se puede participar. Uh -huh. Creo que hace a nuestra democracia hablar de estas situaciones. Uh -huh. ¿Qué tiene de distinto la lista que encabezas? Algo nos anticipaba Leo hace unos días cuando charlábamos sobre el cierre de listas y las eh, elecciones en José C. Paz. anticipaba algo que bueno, mencionaba recién, eh, la lista que encabezas vos tiene particularmente referentes organizaciones y movimientos dentro de la conformación. Sí, es una lista muy fuerte de nuestro espacio, eh, es una lista... Que, que, ...que está conformada por compañeros y compañeras... ...que trabajamos todos los días... ...eso también es importante destacarlo... ...porque en algunas redes ya te, te plantean... ...que aparecen solamente en, la, en, en elecciones... ...y nosotros justo de todo lo contrario... ...somos una organización que hace más de 10 años... ...que trabajando en el distrito... ...y que bueno, venimos conformando cooperativas de trabajo... Veníamos armando personerías jurídicas que nos permite gestionar proyectos de nación y provincia y todo está comandado y está gestionado por, por integrantes y personas ¿sí? eh, esto hace una organización de, de distintos espacios que, que van conformando de que el trabajo diario y luego también reconocer y poner en valor el, el trabajo de los merenderos y los comedores de los territorios del de territorio ese Abarcado hoy en día en mucho de nuestra instancias a través de los comedores que tenemos en el distrito y, y, que, y que la verdad que son personas que tienen vecinos y vecinas que tienen un montón de cosas para aportar y que está bueno que estén en, en la esfera electoral. Así que la decisión fue de, de, de poner en la lista a vecinos y vecinas que trabajen todos los días sin tener algún cargo público, sin tener un... Un, una responsabilidad más que la del compromiso que tienen todos los días Y hoy, bueno, hacer una especie de reconocimiento Y ojalá que, que podamos acceder a, a la banca de concejales Porque es una garantía para los vecinos Que somos compañeros, compañeras, vecinos y vecinas que, que vamos a trabajar con mucha fuerza si logramos ser electos una de las eh, listas que compite la interna es la que tiene al actual presidente del Consejo Deliberante como candidato a primer concejal. Es raro que alguien que es concejal se postule para ser concejal. Todavía cuando te, además tiene mandato por delante, eh, lo charlamos otro día con, con Leo, eh, sí. y él decía en ese momento que en esta elección de medio término, más allá de la renovación de la mitad del Consejo Deliberante, de alguna manera empieza a disputarse la sucesión de Mario Ille, que no, con la legislación que existe actualmente, no podría volver a presentarse por un nuevo mandato al frente de la Intendencia igual eh, el que se postura es Roque Caano el quien tiene que renovar banca uh -huh. eh, el que es ahora intendente interino por el inglésron y casino no son uh -huh. los hermanos no la familia de la política siempre uh -huh. eh, eh, Roque el presidente del tiene que renovar o sea ya se le vence el mandato Y bueno, la verdad que lo que nosotros venimos planteando en esta interna es algo muy sencillo, o sea, una lista de la que en Casa Roque que la acompaña gente de Pino, gente de Mansilla, entre lo mismo de siempre, de la política de nombres que venimos cuando, escuchando hace 20 años, mm. pero que la segunda lista es lo mismo. O sea, ellos creo que tiene la lista 2, la de Roque y Pagiano, la 4 es la de Ávila, que pertenece a la agrupación de José Pérez, eh con todo integrante también de, de la agrupación con algunas organizaciones sociales también que han que ya están trabajando en la municipalidad y bueno acompañando este proyecto. Sí. Pero las dos listas eh, que vamos a interna, es el municipio, es la gestión municipal. Sí. Nosotros lo que estamos tratando de plantear y decirles es acá la única lista que no pertenece a la gestión municipal y que viene planteando cosas diferentes somos nosotros hay expectativas en, eh, desde la fuerza política de que hagan una buena elección eh, y por otro lado, la otra pregunta es eh, una vez que se dé la, la interna, en ahora en septiembre lo que, lo que sucede después en la conformación de la lista final que va a competir, es una eh, una participación en esta lista del Frente de Todos en función de la cantidad de votos, ¿verdad? Sí interna eh, bueno, las patos si bien es una política que ya hace unos años que existe, nunca se eh, nunca se terminan de ejercer al 100%. Mm. Así que hoy hay que celebrar esto, pero también hay que hay que explicar y enseñar, la gente está muy confundida, es un poco el trabajo que estamos haciendo. La expectativa que tenemos es un montón, justamente porque creemos que si logramos llegar al vecino y a la vecina y eh, explicarle que nosotros somos distintos que, que representamos al peronismo, que nunca nos bajamos la bandera de Néstor y Cristina, eh, pero que no somos parte del gobierno municipal, que somos muy críticos y que hemos, hemos hecho muchas propuestas y hemos realizado muchas cosas en el distrito, eh, nos va a permitir hacer una buena elección. Uh -huh. La realidad que con el tema de la pandemia es una campaña muy corta, esta semana ya va a ser, que es el relojito, a que queda un mes nomás, pero uh -huh. Y al no tener participación electoral las, las otras veces que hemos intentado, eh, la verdad que la gente no, no, no nos conoce mucho. Por eso es muy valioso que, que nos den esta oportunidad porque necesitamos llegar al vecino y a la vecina, más allá de la esfera política, a los casi 220.000 votantes que tiene José C. Paz, mm. y poder explicarles esta situación. Así que las expectativas son altas, eh, tenemos mucha confianza, estamos trabajando todos los días, estamos realizando visitas a la familia, eh, estamos tra trabajando en material gráfico, en las redes, para poder llegar, y también estamos trabajando mucho en la propuesta, porque algo que también queremos escuchar es eh, son propuestas y el el permitir este tiempo de campaña para, para dejar algo. La verdad que las otras listas lo único que vienen diciendo es... Eh, acompañando a la gestión de mario vigi todo lo que viene haciendo maravilla yo creo que que el consejo deliberante tiene que tener un protagonismo y necesitamos concejales y concejalas que que, que, of, que ofrezcan y que propongan y que se dejan de estar colgando del trabajo que realiza mario bien clarísimo rodrigo te agradecemos estos minutos y seguramente vamos a conversar pasada la, la interna para ver cómo sigue la carrera hacia las elecciones de noviembre. Bien, Ay, perdón, Mani, quizás no, capaz no termine de responder esto de que sí, la interna va, va a depender de la cantidad de votos que nosotros saquemos, uh -huh. la diferencia que haya entre las tres listas para, para ver si podemos entrar en la lista general. Es una cuestión de porcentaje. Uh -huh. eh, la realidad es que, bueno, entre las tres listas y si las tres listas tenemos una cantidad de votos relativamente pareja, es muy probable que esté conformada por los primeros concejales y concejalas de cada lista. Si hay alguna lista que saca el mayor porcentaje, bueno, seguramente los que no podamos romper el piso para poder estar en esa lista no vamos a estar participando. Claro. Así que, bueno, así se va a terminar conformando la lista. Por eso por eso es muy importante llamar a la militancia, llamar a cada vecino que cuando va y si estamos cansados que estén lo mismo, que nos acompañen, que nos ayuden, que se contacten con nosotros para poder multiplicar y entender que esto es una gran oportunidad para José Paz. ¿Quiénes son los primeros cinco de la lista? 5 está, bueno, lo no encabezo yo de Roderío Facundo Barrio después está Vanessa que pertenece a la cooperativa del Pueblo es el Camino y también una, una, una militante social muy muy comprometida del barrio Vítrica y después continúa Germán Cafarato que es presidente de la Asociación Civil por la Salida de la Cooperación de Trabajo, una asociación que hace mucho trabajo y él, gracias a esta asociación tenemos un espacio de infancia gratuito en José de Paz en el centro José de Paz, Vía Felices ...tenemos un CAC que está trabajando en salud mental contra las adicciones... ...consumo problemático... ...y bueno, mucho, mucho trabajo en los comedores... ...espoir ...y el quinto es Fecto Gerardo... ...que es un referente de un comedor... ...que, que viene realizando un trabajo ahí en, en el límite con el barrio Lamas... ...donde dan de comer a muchísima gente... ...así que esos son los, los cinco primeros integrantes... Eh, ...todos muy comprometidos después sigue... ...y también te, te invito Ania... ...que después conozca también a la consejera escolar... ...que es la presidenta de la cooperativa... Uh -huh. ...que es una, una compañía muy joven... ...con mucho potencial... ...con mucho trabajo... ...y, y con una con ganas de proponer... ...y te cuento rápidamente... Sí. ...que la decisión de, de ponerla... Como, presidenta de, ...como candidata a consejera escolar... ...también fue porque... ...el Consejo Deliberante siempre se confunde... ...como que piensan que trabaja en pedagogía... ...en contenidos educativos... Pero en realidad no es un trabajo y dirigigio de, edilicio, de uh -huh. mejora de las condiciones de la, de la escuela uh -huh. y la cooperativa que encabeza Rocío de cerrotti tiene, tiene de siguiente lamentablemente pero también es importante trabajar varias escuelas del distrito se la contratan las cooperadoras porque el trabajo del consejo deliberante no se realiza llega la plata a la provincia bueno llega la plata de la provincia de buenos Aires pero las mejoras no se ven uh -huh. entonces con Rocío también fue una decisión de la organización de, de que me acompañe que, que cabece, por lo final siempre se pone encalzando a, a la segunda eh, que encabeza la, la lista, pero en esta oportunidad nosotros decimos parece que es importante que hablemos de la situación que tienen las escuelas mm. y es una muy buena compañera para poder hablar tema bien, bien, Rodrigo quedamos aquí atentos a cómo avanza todo y solamente te decía vamos a dialogar después de la espacio, y le agradezco un montón del espacio y y el gran periodismo que hacen siempre un abrazo grande un abrazo, hasta luego.